Bueno, a esta hora、eh, tenemos en contacto telefónico con la concejala Verónica Sandoval a propósito del de tema de hoy acá en Cañete, que tiene que ver con esta investigación que está,、eh, está realizando la Contraloría General de la República a la actual concejala. La tenemos en línea, señora Verónica, ¿cómo e s t á Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor g i b l i n Bueno,、eh, esto de lo, la investigación que está haciendo la Contraloría en su contra, ¿qué nos puede decir, señora Verónica? Bueno, a ver, primero tengo que decir que sí, efectivamente,、eh, yo mandé un fax en la,、eh, en, el, ¿cómo se llama? en la campaña anterior de diputado y de presidente. Usted envió、eh, un fax desde... De... Un fax de...、eh, solicitando permiso para la caravana, porque la verdad es que yo ingenuamente nunca... Pensé que iba a tener tanta relevancia ni que estaba cometiendo una irregularidad ni menos、eh, un delito. Entonces,、eh, debido a eso, yo mandé el fax、eh, desde el DAEN, donde yo acostumbro a hacer mis trámites por, para el colegio de profesores,、eh, los hago desde ahí. Estoy autorizada, ¿no es cierto?, a que me, me prestan el fax para que, para que yo envíe mi, mi documentación. Por lo tanto,、eh, cuando le pedí a una de las chicas que trabaja conmigo que puso, pusiera un fax a la gobernación,、eh, lo hicimos desde ahí, porque la verdad es que no le veo, yo hasta el momento que llegó la acusación no le veía un delito, y lo hice, digamos, ingenuamente y, y ese fue mi error. Bueno, pero no sé si será un delito en realidad, pero es una, una irregularidad, probablemente, no creo que sea para delito. bueno eso es el, el tema en cuestión el día 23 de noviembre y además que yo hubiera sabido que i r a una irregularidad tan grande si yo se lo estaba mandando al mismísimo gobernador se da cuenta usted entonces Ahora, esto,、eh... esto es señora verónica porque cada vez que se hacen caravanas se tiene que solicitar autorización a la gobernación、ah, exactamente ya cada vez que hay una, una término de campaña una caravana nada, por otro por otros motivos Claro. Se solicita autorización a la gobernación y ellos hacen un decreto,、eh, una resolución donde autorizan a que uno realice su caravana. Ahora usted... O sea, para hacer todas las cosas en regla, ¿se da cuenta? Así es. Usted, señora v e n ó n i c a lo envió entonces en su calidad de presidenta del partido Renovación Nacional. Exactamente. Yo no mandé esta como funcionario público porque él me hace la acusación como funcionario público, pero yo no mandé en mi calidad de profesora esta carta. Yo lo mandé en calidad de presidenta de Renovación Nacional de Cañete y encargada de los trabajos. Eh, de la candidatura de don Sebastián Piñera y de don José Manuel r e b o l l e don Cañete. Ahora, usted, ayer, el día de ayer, fue notificada. Exactamente. ¿Qué Exactamente. e pasó en la notificación? Bueno, ayer、eh, vino un、eh, fiscalizador de la Contraloría donde se me informó que、eh, el gobernador provincial había hecho una denuncia en mi contra por. Eh, eh, eh, La verdad es que dos cargos. Uno era intervención electoral que todavía ni el señor fiscalizador supo responderme por qué.、Ya. Porque yo en la En la carta que yo envié al gobernador, yo no le estoy pidiendo a él que vote por don José Manuel Rebolledo ni por don、eh, Sebastián Piñera. Yo le estoy pidiendo solamente permiso autorización. para autorización para la caravana. Por、ya. lo tanto, intervención electoral no sé en qué momento. Ni、ya. el señor fiscalizador me lo supo explicar.、Ya. Y, otro y lo otro es uso de instrumento público con fines políticos. El、Esos、fax. son los dos cargos. El fax. Claro.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 eso ni siquiera el, el alcalde sabe de que, que las cartas digamos que yo mandé ese fax o sea yo creo que si mire y de responsabilidad al jefe del d a i n al alcalde fue esto es, o sea, es mi responsabilidad y mi error digamos、Usted、que yo lo asumo re plenamente reconoce el error Por Supuesto, p e r o digo que en ese error no hubo ni mala intención. Como le digo, yo lo mandé directamente c o n、uh -huh. e l gobernador, c ó m o podría yo tener mala intención o, o como se llama, o pensar que eso era una de tanta gravedad. Ahora, qué lectura le da a usted en lo personal respecto a, digamos, a algo tan tan simple. Eh, bueno, a ver, un, le, doy ocurre... mucha, le, le doy mucha lectura, le doy la lectura siguiente. Yo no sé cómo el gobernador se preocupa de un insignificante fax que cuesta 200 pesos y no se preocupa de problemas reales que tiene esta provincia que e s t a n c a r e n c i a d a Aquí no hay preocupación ni por los que no tienen trabajo, ni por los que les falta casa,、eh, pero hay preocupación porque él no estuvo denunciando cuando el señor,、eh, el, el, ¿cómo se llama?, el alcalde de, de Curanilagüe. Eh, autorizó a todas las personas del pro empleo para que fueran a ver al señor Frey y si no les descontaban el día y si no sencillamente lo echaban. Ahí no estaba para denunciar y no estaba para denunciar un montón de irregularidades más que han, han sucedido aquí en la provincia, pero sin embargo estaba para denunciar que Verónica Sandoval utilizó un fax del d a e m Lo veo con fines políticos únicamente:、eh, fines políticos, desesperación. No, no, no le veo otra lectura la verdad si、sí, la verónica usted tal vez podría incluso arriesgar eh, su, eh, su cargo como profesora si、sí, efectivamente efectivamente si la c o n t r a l o r í a determina que se hace un sumario existen las posibilidades de que o salga sobreseída de eso que lo vean como un error una una c ó m o se llama una falta o también que la c o n t r a l o r í a determine que es una falta gravísima y yo tengo que ser expulsada del sistema de, de la de cómo se llama de ser、eh, funcionario público、eh, ahora cuáles son los pasos a seguir lo personal se le dio alguna fecha digamos para、eh, bueno, hay la que esperar un mes hay que esperar un mes la resolución de la c o n t r a l o r í a ahora también me extraña la c o n t r a l o r í a tan diligente cuando nosotros como como, pro, como profesores o cualquier institución está por años esperando resoluciones de la c o n t r a l o r í a y aquí p u c h a que se apuraron así que bueno pero、eh, La verdad es que eso es lo que hay que esperar. Ahora hay que esperar que la, la Contraloría determine si se hace sumario o no. Y si se hace sumario, hay que esperar también el resultado, que pueden ser de dos tipos. O, que, so, o, que, o que puede haber una sanción, digamos, más pequeña o que definitivamente sea la expulsión de, de ¿cómo se llama? de... De la administración pública. Ahora, usted en el portal Arauco TV ha recibido solidaridad de parte de muchos ciudadanos cuando leyeron el artículo. ¿Cómo bueno, usted... es que la gente, común y corriente está, mire, la gente común y corriente está cansada, la verdad, del actuar del gobernador, que la verdad es que de gobernador, no sé, yo tampoco quiero caer en descalificaciones. Pero, pero la verdad es que la gente, ahí usted se dio cuenta porque la gente que ha entrado a la página、eh, www.arauco-tv.cl,、eh, los comentarios que ha escrito la gente, la verdad es que... Son en su, en, que su apoyo, es, en su apoyo, en su apoyo. Y todos en mi apoyo, entonces、mm. eso, eso l a escribe la gente común y corriente que escribe el diario, entonces también eso a mí me tiene...、Eh, la verdad es que ayer、eh, estaba un poco... Deprimía porque、eh, uno tiene que, ser,、eh, tiene que ser responsable de sus acciones, y yo vuelvo a repetir que、eh, reconozco que me equivoqué y que no debiera haber hecho lo que hice. Pero, como le digo de nuevo, yo lo hice no pensando en, ni en la maldad, porque tampoco yo soy una persona de esa, de esa naturaleza, se da cuenta. Entonces,、eh, hoy día vi y podía cualquier persona v e r que habían tres personas del pro empleo atendiendo el stand de Frey en la plaza. y... y estaban ahí, ¿se da cuenta? y sin embargo el gobernador no está para ver eso así que no, yo estoy tranquila recibió toda la solidaridad de la gente de Cañete y además de la gente de Cañete recibió también el apoyo de mi partido que está al tanto de todo lo que está pasando así que estamos esperando、eh... las resoluciones que se sigan de aquí adelante s ahora, como ahora alguna, algún abogado alguien que le está asociando jurídicamente、eh, sí, s、pues, í por u e s p eso las intenciones eran de no darlo a conocer hasta que o sea de no digamos esto que se hiciera más público pero ya como se hizo público la verdad es que yo también tengo que salir a dar mi versión, mi versión por eso es la estamos llamando es, por eso la estamos llamando y la versión es lo que yo le estoy diciendo、uh -huh. o sea, no hay más que no hay más que lo que yo le estoy contando digamos Por último, cambiando de tema,、eh, señora Verónica, usted、eh, con tanto boche me imagino que está preparando la caravana de Sebastián p i ñ á r e Exactamente, esta aquí estamos en el, el Complejo Deportivo La Granja.、Eh... Eh, preparando la caravana, estamos muy esperanzados, estamos esperanzados en que la gente se, se dé cuenta de que estas cosas ya no pueden seguir pasando en Chile. Yo soy una, una persona que he, me he dedicado siempre al servicio público y nunca me he llenado los bolsillos con plata del Estado. La plata que yo he ganado me la he ganado con mi trabajo. Nunca he trabajado para el gobierno, digamos. Entonces yo creo que la gente está cansada de eso y por eso no mire,、eh, falta mucho para que empiece porque esto va a empezar a las ocho, y ya hay una gran cantidad de gente que ha llegado a Voluntariamente a, a, a adherirse a la candidatura de don Sebastián Piñera. ¿Cuál es su vaticinio para el domingo? Bueno,、eh, ganar, pues obviamente. Si nosotros que somos los que estamos trabajando no estamos convencidos, yo creo que Sebastián Piñera va a ganar, que tenemos las mejores oportunidades para s e r gobierno esta vez, así que yo creo que. Eh, vamos a estar si Dios quiere celebrando el día, el día domingo. Así que yo lo invito a la gente también que esté tranquilo, que no tenga miedo. Yo también,、eh, ayer de la verdad es que tuve bastante miedo, pero con todo el apoyo que recibió de la gente en el Facebook y ahí en, el, el, en la página, estoy la verdad bastante,、eh, ¿cómo se llama? Tranquila. Mucha gente me ha llamado dándome las mejores vibras, que todo va a salir bien, así que bueno, e s p e r a n d o m á s Señora Verónica, ha sido muy gentil en atender nuestro llamado. Muchas gracias. No, gracias a usted, yo le agradezco. Y bueno, y decirle a la gente que yo reconozco mi error, que no lo debiera haber hecho, pero que la verdad que un fax cuesta 200 pesos. Nadie es tan miserable como van a o tener 200 pesos para mandar un fax de otra parte. Y no lo, lo hice, digamos, un error.